Hoy lunes, el día después del sorteo de la Navidad, que cada año nos da una lección. Hay que conformarse con lo que tenemos y seguro que tienen una sonrisa para empezar una semana pasada. ...muy especial, donde la familia cobra protagonismo por la Navidad. En Elche no hay lluvia de millones por ese sorteo de la lotería... solo un pellizco pequeño de 30.000 euros... ...por algunos pocos décimos de dos quintos premios que se vendieron. Así que de los 8 millones de euros gastados en este sorteo... ...por todos nosotros, la ciudad poco ha recibido. En el programa de hoy, además del sorteo de Navidad... ...hablaremos con uno de los placeros del mercado provisional... ...para ver cómo van las ventas navideñas... Las familias ilifitanas preparan la cena de Nochebuena, la más esperada del año... ...donde el aguinaldo, la paga extra para los que la hayan recibido... ...y las devoluciones del sorteo del gordo ayudan a prepararla con platos especiales. También la ciudad ofrece durante estas fiestas numerosas actividades y actuaciones... ...en sus espacios culturales para todos los públicos... ...las voces del Misteri estrenaron la Navidad en Elche... ...con ese tradicional concierto que ofrecieron... ...ayer domingo por la tarde... ...en la Basílica de Santa María... ...un concierto que hemos grabado Tele-Elche... ...de forma íntegra para ofrecerlo por Tele-Elche... ...durante los días más señalados de estas fiestas... ...como el 25 de diciembre... ...en unos minutos después de nuestra selección de villancicos... ...tendremos con nosotros al programador cultural... ...de Elche Julián Saez, quien nos hablará de los conciertos y actuaciones previstas en el Gran Teatro para estas fechas navideñas. También por ser lunes tendremos la tertulia deportiva con nuestros compañeros Paco Gómez y José Antonio González sobre las 10 de la mañana. Hablaremos de esa victoria importante del Elche contra el Albacete y acabaremos el programa a las 10 y media con la entrevista al alcalde, Carlos González, a quien vamos a preguntar sobre los presupuestos del próximo año aprobados, ya saben ustedes, en el pleno de la pasada semana y, por tanto, de lo retos para 2020 son los contenidos del programa la glorieta que como siempre comienza con una selección en esta ocasión solo de villancicos estás escuchando la glorieta con rosmar alonso pues hay muchas formas en música de felicitarles la navidad y muchas versiones de todo un clásico el viernes pasado escogimos a Bonniem y este lunes escogemos a José Feliciano para empezar con nuestra felicitación navideña. Pues seguimos felicitando la Navidad con música porque también hay voces magníficas que nos llegan al alma cuando apelan ese espíritu navideño como la de Harry Belafonte, músico, actor y activista social estadounidense conocido como el Rey del Calipso porque hizo muy popular la música caribeña en la década de los 50 con temas muy pegadizos pero hoy lo vamos a poner en situación y escogemos su canción a María para presentar este hermoso villancico. What child is this who laid to rest On Mary's lap is sleeping Whom angels greet with voices sweet While shepherds watch our keep This is Christ the King Whom shepherds guard and angels sing Haste, haste to bring Him praise The sun, the babe Go Precioso villancico, el interpretado por Harry Belafonte. Y hay también un disco, un álbum navideño grabado por Bing Crosby en la década de los 40 del pasado siglo que merece la pena desempolvar del baúl de los recuerdos para volver a escuchar el clásico Jingle Bells. it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells jingle bells jingle all the way What fun to ride and sing in a one horse open sleigh dashing through the snow in a one horse open sleigh All er the fields we go laughing all the way Bells on bob ring making spirits bright What fun it is to ride and sing a sleighing song tonight Jingle So ¶ snow, In a one-horse open sleigh ¶¶ O'er the fields we go ¶¶ Raffin' all the way ¶¶ Bells on bobtail ring ¶¶ Making spirits bright ¶¶ All what fun to ride and sing ¶¶ A sleighing song tonight ¶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 Pues este es el Jingle Bells de Bing Crosby y también la pasada semana cumplió años la cantante norteamericana de pop Connie Francis, quien popularizó en la década de los 50 y 60 un tipo de canción romántica que aún perdura. Para ella esta fue su, no, su Navidad romántica. Bells ring, are you listening? In the lane, snow is glistening. A beautiful sign, we're happy tonight. A walking Pues este fue su invierno maravilloso y esta es su canción de Navidad, la de Connie Francis. On an open fire. Jack Frost nipping at your nose Yuletide carols Being sung by a choir And folks dressed up Like escarrolls Everybody knows A turkey and some Missing toe Helps to make The season bright The tiny town With their eyes all aglow We'll find it hard to sleep tonight They know that Santa's on his way He's loaded lots of toys and goodies On his sleigh And every mother's child To see if reindeer really know how to fly And so I'm offering this simple phrase To kiss from one to 92 to two. Although it's been said many times, many ways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 times many ways. Merry Christmas to Y cambiamos de ritmo, esta ha sido la Navidad romántica y el cantante James Brown, considerado el padrino del soul, también nos dejó el sonido de la Navidad en los guetos de su país, Estados Unidos. Santa Claus Go straight to the ghetto Hitch up your reindeer uh, Go straight to the ghetto Santa Claus Go straight to the ghetto Fill every stock and you'll find The kids are going to love you so uh, Leave a toy for Johnny Leave a dog for Mary Leave something fruity but darn it And don't forget about Gary Santa Claus <clears throat> Go straight to the ghetto Santa Claus Go straight to the ghetto Tell him James Brown sent you <clears throat> Go straight to the ghetto You know that I know What you will see Cause that was once Me Hit it Hit it You see mothers And so brothers Santa Claus go straight to the ghetto Santa Claus Oh Lord Go straight to the ghetto Fill every stock and you'll find The kids are gonna love you so Fill every stock and you'll find to know that they need you so I'm begging you Santa Claus Go straight to the ghetto If anyone wanna know Tell them Hank Ballot told me so Santa Claus Go straight to the ghetto Never thought I'd realize I'd be singing a song With water in my eyes. Santa Claus Go straight to the ghetto Don't leave nothing for me I've had my chance, you see Santa Claus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 Estás escuchando La Glorieta, con Rosmari Alonso. Pasan 22 minutos de las 9 de la mañana y tenemos con nosotros en los tres estudios de Teleelchen Radio Marca al responsable de la programación cultural de diversos eh, espacios emblemáticos culturales como el Gran Teatro, los Cines Odeón o La Yotja de Altavix. Eh, tenemos con nosotros a Julián Saez. Muy buenos días, Julián. Hola, buenos días, Rosmari. La presencia de Julián aquí en este programa es porque durante las fechas navideñas tenemos días de vacaciones y por tanto necesitamos esa oferta de ocio y de cultura que sea lo suficientemente atractiva para poder relajarnos durante la Navidad con buenos conciertos, con buenos espectáculos. Así que antes de comenzar a recordar lo que tenemos, lo que nos esperan en esos espacios culturales, Julián, ¿cómo fue...? ...este fin de semana, en la antesala de la Navidad... ...porque estuvo desde el viernes... No, ...no se paró de llenarse el Gran Teatro... ...el viernes con el concierto de Pablo milanés ...y sábado y domingo con el concierto de Alba Reche. Pues sí, como muy bien has dicho... ...el fin de semana ha sido muy muy intenso... ¿no? ...en cuanto a la actividad en el Gran Teatro... ...y la bueno la música la verdad es que ha sido la protagonista... ¿no? ...y hemos pasado de, de un histórico... ¿no? ...como Pablo milanés el pasado viernes... ...que, que llenó el teatro... Con, bueno, con su música, con un recorrido por sus mejores canciones, por un poco la historia, la larga historia de, de Pablo Milanés, pues pasamos a un fin de semana, un sábado y domingo, marcado por una joven que, que emerge y parece que con mucha fuerza y además que tenemos la satisfacción de que sea ibicitana, ¿no? que se lo arreche. Y la verdad es que bueno también con un, yo creo que un debut magnífico ¿no? vamos el debut que cualquiera soñaría hacerlo en, en su ciudad y llenando el teatro dos días no yo creo que además he haciendo una puesta en escena realmente eh, muy muy buena a mí me, la verdad es que me, me gustó muchísimo no me, me pareció que creo que tiene en esta chica un, un buen recorrido tiene buenas canciones tiene un buen disco. Y tiene un directo que, que bueno que está bastante bien y que se poco que a lo largo de la gira pues iban a ir puliendo pues pequeños detalles como es lógico y, y bueno muy bien acompañada con una banda realmente excelente con muy buenos músicos. Y luego, bueno, el, el, un punto que en Elche fue quizá un extra, ¿no?, porque no creo que en toda la gira vaya a poder estar, que su hermana Marina, que es una chica que tiene una voz, a mí me, me cautivó, me parece tiene una voz maravillosa, y que, bueno, fue muy emocionante verlas a las dos en el escenario, haciendo un dueto en una de las canciones, y luego en otra, su hermana, ella sola, dándole tiempo para poderse cambiar, cantando una canción también realmente maravillosa, ¿no?, que fue, ya te digo, creo que muy muy emotivo, el público estaba entusiasmado. era Volvimos a ver, digamos, ese movimiento fan ¿no? de, con los cantantes y creo que fue fantástico. Y bueno, el contraste con Pablo Milanés, que es un histórico con un público ya evidentemente muchísimo más mayor y, y un público más tranquilo, pero también disfrutando, yo creo que emocionándose también con, con sus grandes canciones. Cómo no, es poesía pura la música de Pablo Milanés. ¿Eh? pero no solo tenemos a Alba Reche dando eh, gira iniciando su gira para presentar un nuevo disco, su primer disco. Tenemos también a otra ilicitana, a Diana Palazón. ¿Va a ser posible poder verla en Elche? Yo espero que sí. Eh, bueno, las giras sabes que se van se montan un bueno, un poco según también las necesidades de la propia distribuidora intentando siempre aglutinar los espacios los más próximos posibles. Bien. Y, bueno, también dependiendo de las agendas de los propios artistas que, que participan, ¿no? Pero, bueno, yo pienso que si sí. Diana Palazón está con, eh, con todo lo que ha hecho hasta ahora aquí en Elche, eh, estuvo con el último, fue con Tristana, y estoy seguro que, bueno, que va a venir con este nuevo montaje, al igual que ha pasado con Cristina Alcázar, en fin, todo el mundo. Cristina, de hecho, va a estar ahora el, eh, con nosotros, ahora en Navidad. Pues vamos a ver, ¿quiénes estarán <coughs> con nosotros ahora en Navidad? La programación es intensa. ¿Cuál, ¿Cuál es la próxima cita? Que no podemos perdernos en el Gran Teatro, Julián. Bueno, pues la, la próxima cita será el día 1 de enero, con el concierto de Año Nuevo, dentro de la temporada de la orquesta. ¿Las el, entradas están ya vendidas? Eh, prácticamente están agotadas, sí. sí. Está casi todo agotado, no queda queda muy poquito, no sé si quedará algo en el paraíso, en el segundo piso, pero está prácticamente todo agotado. Una, un año más, vamos. La verdad es que la temporada de la orquesta va año tras año creciendo, Este año, uh, cuando se hizo la presentación eh, por, en el mes de septiembre, y yo les hablaba, hablaba a ellos de, de, de, de bueno, intentar llegar a los 300 socios. Les parecía muy complicado y, y bueno, lo, lo cierto es que se ha llegado. Lo han conseguido. Y, y bueno, yo creo que la, la, la orquesta va, va creciendo y, y, bueno, la temporada cada vez mejor. Y creo que bueno la respuesta del público corresponde un poco con, con ese trabajo ¿no? y el concierto de año nuevo bueno ya viene siendo desde hace muchos años la estrella en cuanto a que es un lleno absoluto ¿no? que la gente bueno es una fiesta con siempre se elija de mignea un buen, un buen programa Y, y bueno, luego los típicos valses al final, pues claro. para la marcha Radeski, bueno, pues para, para ya terminar en todo lo alto. Nada que envidiar a la orquesta de Viena. Bueno, Pero es este... una fiesta similar, sí, lo vas a ver por la tarde. Eso es lo que iba a comentarte. ¿A qué hora empieza este concierto de Año Nuevo? Es la Orquesta Sinfónica y qué repertorio es el que nos van a ofrecer? Están los clásicos, supongo, lo que has comentado. Sí. Mozart, Beethoven, no sé si Sí, van a, van a hacer, bueno, van a hacer cosas sobre todo de Strauss, eh, uh -huh. bueno, los balses ah, claro, bieneses, que es un, bueno, prácticamente uh -huh. la segunda parte, está compuesta por ello, ¿no? Y bueno, y como digo, es un, es siempre, aquí, es un concierto que empieza a las 7 de la tarde y viene pues a durar alrededor de hora y media, quizá un poquito más, ¿no? Y es un concierto muy, muy como digo, muy muy amable, muy familiar y ...y dónde se pasa francamente bien. Pues así comenzaremos el año 2020 y ¿cómo continuará el Gran Teatro? Pues continuaremos con un proyecto que iniciamos también hace algunos años... ...que llamamos eh, Escena Familiar y, y que es eh, bueno teatro para todos los públicos... ¿no? ...donde incluimos, mmm, digamos, distintas disciplinas... ...en esta ocasión está protagonizada por el teatro... ...y hemos tenido la suerte de tener como protagonistas... ...pues a gente relacionada con nuestra ciudad... ...que encima está haciendo proyectos muy interesantes... ...y que además los van a estrenar en el Anteatro... ...es decir que vienen, son estrenos todo lo que tenemos... ...el 2, 3 y 4 en el Anteatro son tres estrenos... ...el día 2 es el estreno del nuevo trabajo de Soundlist Teatro... ...una compañía licitana que creo que está rompiendo con, con mucha fuerza... ...tanto Cristina como Rubén... ...que son digamos la punta de lanza de esta compañía... ...pues va a poner en marcha un, una, un, un trabajo que se llama... ...Draculina el musical, que es teatro musical y que bueno que promete ser muy interesante. De momento no puedo volver porque hasta el día 2 no se va a estrenar, ¿no? Claro. ¿A qué, a qué hora es la, el la Draculina? La función es a las 5 de la tarde. ¿Mm? Uh -huh. Y bueno, va a depender de que se llegue al lleno absoluto para que haya una segunda función que empezaría comenzaría a las 7. Las eh, entradas, eh, ¿cuánto cuestan? Pues las entradas eh, el precio te lo digo, está la más cara 10 euros y la más barata 8. Diez, ocho euros, mm. un musical, sobre son todo musical. para niños. Para niños, sí. Estamos hablando la del familia. 2, 3 y 4 de enero, son mm. musicales para niños. ¿Y el 3? Sí, el día 3 eh, es teatro, es la obra Yo voy conmigo, que, bueno, es una obra de la escritora Raquel Díaz, que ha sido adaptada por Paco Mir, que es uno de los componentes de Tricicle, y está dirigida por eh, Cristina alcázar eh, nuestra mm. actriz y directora también, ilicitana, que, bueno, yo creo que ha hecho un, un, un trabajo que viene tra haciendo, bueno, lleva ya unos cuantos meses trabajando en él con mucho cariño, lo programamos hace mucho tiempo para, bueno, pues eh, y él estaba haciendo un poco el seguimiento de todo lo que han hecho y, bueno, ya está muy, muy ilusionada y la verdad es que bueno, desde aquí partirá una gira bastante apretada a lo largo de los próximos meses, con lo cual... Que ha muy... cogido su ciudad para estrenar, eh, para estrenar su sí. adaptación de esta obra sí. de teatro Yo voy conmigo. Yo voy conmigo, sí. Es para público familiar, como te digo, y es un, bueno, es un base de estreno, ¿no? Sería y, el 3 de enero, ¿a qué hora, Julián? A las 5 también. También, todo también es, es a las 5 de no, la tarde. No, el, el último día, el, la tercera función será a las 6, la, uh -huh. eh, la del día 4. ¿Y los precios son iguales? ¿10, 8 euros en función sí, de el, el también... asiento, la butaca? que escojas. Sí, es el mismo precio sí, es del Máscara 10, 8 y Paraíso a esas 6 así euros y la, y la última función que tenemos en el teatro dentro de este programa de escena familiar será el día 4 de enero porque el 5 ya está en la cabalgate entonces pues tampoco uh -huh. se trata de contraprogramarse el día 4 a las 6 de la tarde eh, tendrá lugar otro estreno, en este caso de la compañía ferroviaria, también compañía ilicitana dirigida por eh, eh, Paco Maciá Y que, bueno, nos va a traer el traje nuevo del emperador. Es un, mm, un, un clásico. También, un clásico, efectivamente. Mm. Y, bueno, eso es un poco lo, lo que tenemos. Eh, en, en cuanto al teatro se refiere, claro. Mm -hmm. Luego en, en La Lonja, pues, eh, tenemos dos obras de teatro, también dentro de este proyecto Escena Familiar, que los hacemos en Navidad. Estos son... Eh, empiezan con, con anterioridad. Eh, concretamente será el día eh, 28... 26, perdón. El jueves 26. Eh, a las cinco y media de la tarde, con un grupo de aquí, que son Gatetemón. Es un grupo muy muy conocido porque, bueno... Sí, eh, también entra, da, hacen jazz. También sí, yo. hacen eh, música fundamentalmente dirigida a los niños y donde, bueno, hacen un recorrido por distintos estilos, son también muy, un poco rockeros, uh -huh. en fin, hacen un poquito de todo, ¿no? Y, Divierten entonces sí, a los niños. Sí, va a ser una gala de Navidad eh, donde, bueno, pues aparecerán muchas canciones de navideñas y será, bueno, como digo, muy muy divertido. Van a hacer dos pases, uno a las cinco y media y otro a las siete y media de la tarde. ¿Y los precios y, eh, son asequibles? Cinco euros es la entrada. Es entrada única a cinco euros. Es bastante bastante asequible. Y luego habrá el día 27. Tendremos otra función, en este caso de teatro, a cargo de la compañía murciana Teatro Cero, con un clásico también de, de la escena familiar, como son los tres cerditos. Eh, será también a las cinco y media y el precio es seis euros. Es también, bueno, pues bastante bastante asequible. Y esto es un poco lo que lo que la oferta que digamos que, que tenemos, que luego, bueno, pues se complementa también con con el cine, tanto para adultos esta semana eh como la que viene y también con el teatro para niños el fin de semana. ¿Y en los cines Odeon eh, que nos espera para las Navidades? El cine bueno, bueno, tampoco lo alejáis, ¿no? de nuestra no, oferta, yo obvio. No, seguimos prácticamente semana a semana, además con un muy buen funcionamiento, la verdad es que los cines eh, tienen muy buena aceptación de público. Y esta semana, pues, tendremos el... Bueno, sobre el día 25 estarán cerrados. Vamos a tener Amor a Segunda Vista, que es una película francesa. Y, bueno, yo creo que, que la gente, pues, le va, el cine francés suele tener bastante aceptación. Y luego, bueno, pues, tendremos también para niños. El Amor a primera Vista, ¿qué día? Porque si el 25, que es miércoles, sí. está cerrado... del eh, 26 al 29. O sea, que vamos a... ¿Los Odeon ofrecerán? Los pases son a las cinco y media. A las 8 y a las diez y media de la noche. Tendremos cine prácticamente toda la semana. Toda la semana, sí. Después de Navidad. <risa> y luego para niños, que esto ya es, eh, es digamos, eh, el, el fin de semana, cuando cuando se lleva a cabo, tendremos la, la película Playmobil, la película, uh -huh. que es como, como se llama. Es una, una producción también francesa y, bueno, una película lógicamente pensada para, para los niños. Y esto es un poco lo que... Esto es lo que habéis programado para la Navidad. Mm. Eh, tenemos tres espacios culturales que en 2019, como han funcionado, Julián? La Yotja bueno, de Altavix, mm. los Cines Odeón y el Gran Teatro. Bueno, el Gran Teatro prácticamente esa es una, una continuidad. ¿eh? Intentamos que no haya, digamos, altibajos, ¿no? Sino que haya una... una digamos, un, es, un, es el mayor contenedor cultural que tenemos en la ciudad e intentamos que haya... Lógicamente tiene que llegar a, a todos los gustos ¿no? y en ese sentido pues eh, tanto a, a nivel teatral como en, en, en las distintas artes escénicas procuramos que haya un poco de todo ¿no? y a nivel musical pues exactamente lo mismo, es decir, hay que atender la ópera, tenemos zarzuela, eh, hay música clásica con la temporada de la hoste, eh, luego pues intentamos también acercarnos a otros mundos como el flamenco, el jazz, el pop… Eh, en fin, un poquito todo, ¿no? Y, y el funcionamiento es bastante bueno, no te puedo decir ahora de las estadísticas, pero la verdad es que son bastante altas. Estamos siempre, en los últimos años, llevamos ya muchos años con un porcentaje superior al 70% de ocupación, que es un porcentaje muy muy importante. Y, bueno, en los últimos cinco años somos, según el Instituto Valenciano de Cultura, que hace, la, digamos, las estadísticas, somos el primer teatro público de la comunidad valenciana. ...público-público, eh, ¿eh? O sea, mm. luego hay teatros privados en Valencia, en fin, en otros sitios... ...pero como teatro público somos el primero que ofrece más funciones... ...más mm -hmm. número de actuaciones y también eh, eh, el que ofrece, digamos, más funciones también de compañías valencianas. Pues con estos datos, estos buenos resultados y están mm. en ese ranking eh, de teatro público como el primero de la Comunidad Valenciana, ¿qué retos qué retos hay para 2020? ¿Qué, qué le pide a los Reyes Magos para 2020? ¿En los presupuestos mm. municipales el Gran Teatro queda bien parado? Bueno, parece que hay un incremento, según eh, nos dijo la, concejal de, la concejala de Hacienda, Patricia Macia que ha, ha sido concejala de Cultura y conoce muy bien este departamento. Y bueno, el, el año próximo el reto, bueno, estamos ya inmersos en él, ¿no? El reto es el centenario del teatro, que bueno, vamos a, a celebrarlo como siempre, he intentado traer pues muy buenas actuaciones y, y bueno, tener citas con, bueno, yo creo que a nivel de teatro vamos a tener obras muy, muy importantes en los próximos meses, en cuanto pues a música igual, es decir, cre creo que intentamos que haya una, una continuidad, porque los altibajos no son buenos, tampoco se trata de ahora... ...hacer una cosa súper, super extraordinaria... ...pero sí que es verdad que la programación... Hombre, un siglo in... de historia no sí. se cumple todos los días... Sí, haremos otro tipo de actividades en, en torno a, a ese centenario... pues ...para que la gente se acerque más al teatro... ...conozca el teatro, digamos, más por dentro... ...la maquinaria, cómo, cómo funciona, cómo es un teatro... ...a ese nivel sí que habrá, digamos, diferentes actividades... ...pero eh, lo que es la programación en sí... ...va a ser una programación potente... ...donde va a haber obras de primerísimo nivel y donde vamos a tener citas, realmente yo creo que van a gustar mucho, mucho al público, ¿no? Ese es un poco, el, digamos, el, la ilusión que nosotros tenemos ahora mismo, todo el equipo del teatro, y, y bueno, en ello, en ello estamos, ¿no? ¿Lo tendremos cerrado en verano, sí. aprovechando el verano su cierre para remodelarlo, o no necesita remodelación el Gran Teatro? Bueno, el teatro necesita algunas cosas, ¿no? Eh, es decir, hay algunos aspectos que se podrían, lógicamente, me, mejorar, ¿no? Pero, bueno, digamos que tenemos un nivel de equipamiento ahora bastante bueno y, y estamos eh, estamos bien. Eh. Quizá pues hay un, una cosa que viene ya de mucho tiempo, desde que se abrió, que es el foso del, del teatro, que nos gustaría que hubiese una plataforma hidráulica para poder, eh, digamos, de bueno trabajar con mayor comodidad, ¿no?, Y pero bueno, de, de momento nos vamos apañando, eh, te puedo adelantar que vamos a tener una, una obra de danza, por ejemplo, hablando ya del foso eh, en, en los próximos meses que por primera vez tendremos una obra de un ballet clásico con orquesta en directo, cosa que no ha sucedido nunca y no ha sucedido nunca porque no, no cabía la orquesta no sí que cabe lo que pasa que no se ha autorizado, no es fácil, me refiero no es fácil encontrar un ballet clásico que gire por España y que lleve música en directo, no vale. es. No es, muy no es nada común, salvo uh -huh. el Teatro Real, uh -huh. el Liceo de Barcelona y alguno más, ¿no? O la Ria de Bilbao. Es decir, quitando los teatros más más, más grandes eh, no es normal que eso suceda. El resto nos tenemos que conformar con música enlatada, ¿no? Y nosotros vamos a, a tener la suerte de que una de las propuestas que vamos a hacer por primera vez es que va a ser con música en directo y creo que, vamos, espero que la gente lo, lo sepa apreciar. Pues ya lo saben, 2020 será el año del Gran Teatro, 100 años de historia. Gracias, Julián Saez. Gracias a ti. Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche.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 101.4 tele el radiomarca la glorieta con rosemary alonso son las 9 y 42 minutos y ya saben ustedes que durante estos días los mercados de la ciudad tienen o registran una actividad frenética al igual que los comercios, todos andamos eh, pues detrás de el regalo navideño que ofreceremos después de esa cena de Nochebuena, una cena especial donde la familia cobra especial protagonismo. Pues bien, para hablar precisamente de cómo los placeros están aprovechando esta campaña navideña, tenemos con nosotros al presidente de la Asociación de Vendedores del Nuevo Mercado Central, Manuel Valverde. Hola, muy buenos días. Hola, buenos días, hola, muy buenos días, Manuel Valverde, pues parece que no tenemos de momento la conexión, se nos ha ido, intentaremos recuperarla, unos segundos de música, de música, vamos con un villancico del gran rey del rock and rock, Elvis Presley, un villancico y enseguida volvemos. Christmas, Christmas. Hey! reindeer no sack on my back you gonna see me coming in a big black Cadillac for the Christmas Hawkins, turn off the light, Santa Claus is coming, down the Pues después de este crisma navideño, vamos a ver si tenemos suerte y hay conexión con, eh, eh, lo hemos dicho, el presidente de la Asociación de Vendedores del Nuevo Mercado Central, él es, eh, lo hemos dicho, Manuel Valverde. Hola, muy buenos días, pero parece que no hay conexión. Buenos días, Ánalo. Hola. Hola, sí, le escucho, pero de forma muy muy baja. No sé si... Ustedes, los telespectadores, podrán captarlo. Manuel Valverde, yo le escucho. ¿Probamos? ¿Puede usted...? ¿Hola? ¿Buenos días? Pues no, no parece que, que tengamos suerte en esta entrevista por teléfono. Veremos si Manuel Valverde, si lo intentamos ah, sí. ahora parece, ahora. Bien. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Menos mal que le he recuperado. Manuel Valverde, ¿cómo cómo va cómo van los preparativos del mercado de los mercados, concretamente el suyo, el mercado provisional? ¿Cómo están yendo las ventas durante bueno, estas pues, navideña? Eh, durante estas fechas navideñas. Se está se está notando la afluencia de gente, eh, es, es, están van según lo previsto. O sea, estamos estamos notando que ha, ha habido una mejora con respecto al año pasado y, y en principio, eh, va todo va todo bien. Hay una mejora con respecto al año pasado. ¿Eso significa que se está vendiendo más? Bueno, eh, la afluencia eso se verá a final de campaña. Eh, al cambiar los días, al caer el año pasado noche buena, lunes, y abril domingo, bueno, pues eh, luego a final de campaña pues, eh, se verá cómo han ido las ventas y demás. Pero bueno, al cambiar los días, pues eh, es, es diferente de un año a otro. Eh, Manuel Valverde, eh, eh, ¿qué han preparado ustedes para animar eh, las ventas? Bueno, pues en colaboración con, con Mercado Telco y el eh, hemos hecho... Eh, ¿Qué? Porque, eh, han estado intentando diversos, eh, han, han habido también una La batucada. Esta tarde tenemos eh, churros con chocolate. ¿A qué hora? Eh, Eso sí... Eh, eh, a partir de las 6 de la tarde, ustedes van a ofrecer chulo, churros y chocolate a sus clientes. Eso es. Y luego, ¿no?, pues el tipo de ambiente navideño que siempre tenemos en el, en el mercado. Siempre funciona, ¿no? Eh, los mercados se, se llenan cuando reparten ustedes regalos. Sí, sí. Eh, estamos, estamos también rifando un, un crucero que se sorteará con el, con el primer premio de la Lotería del Niño, el 6 de enero. Y, bueno, siempre, siempre hacemos algo especial. ¿Y cuáles son los productos estrella, los que buscan para la noche buena, los clientes del mercado? Pues el eh, cordero, como, como es normal, cocinillo, eh, pollos rellenos, pavo, el marisco, el pescado y sobre todo congelado también, o sea, las patas de cangrejo, todo eso es, es algo que siempre buscan. ¿Y los precios se siguen manteniendo o se suben? A ver, hay cosas en las que por, por mercado, es decir, el, el marisco pues cuando se faena y en estas épocas pues hay, hay que hay que fomentar el, o, o amortizar ese ese sobreesfuerzo, pues a lo mejor en, en, en algunos temas el el precio se incrementa, pero normalmente, a ver, el consumo no es como antaño que era merluza de sur, etcétera, etcétera. Eh, a ver pues eh, son son productos de, de casi todo el año y, y los precios no, no se notan mucho. No, no suben tanto, como quiere decir. No, no. no, no. Eh, los mercados entonces están ya ambientados totalmente de Navidad, preparándose para conseguir unas buenas ventas, este mercado provisional. Y mientras tanto, ¿ustedes qué le, qué le piden a los Reyes Magos? Porque... ¿En ustedes está la decisión de ayudar a este equipo de gobierno a rescindir el contrato con Aparcisa? Bueno, pues como una cosa que ya llevamos adaptando durante cuatro años y medio, casi cinco ahora mismo, eh, pues lo que lo que pedimos es que sigamos vendiendo, que la gente no desce de, de confiar en nosotros, Y bueno, ahora vamos a vivir las navidades, que es de lo que se trata, y ya primero de año empezaremos otra vez con la guerra, si la hubiera. <risa> ¿Están viendo a los concejales comprar más en el mercado provisional que antes? Mm, no. O sea, la afluencia del de equipo de gobierno no se nota. Hay algunos que se van otros que no, no van, pero no, no, no hay una diferencia... Eh, significativa con respecto al resto del año ustedes qué van a hacer eh, qué van a hacer con respecto a la restricción del contrato de momento esperar. Esperar porque bueno eh, lo que lo que se decidió por parte del equipo gobierno y creo que están llevando a cabo pues eh, una vez que ya esté formalizado y legalizado pues veremos qué hacen nuestros abogados pero en principio es un, un compás de espera Un compás de espera bastante largo de casi cinco años ¿Pero ustedes se han reunido? ¿El alcalde les ha llamado? No. ¿Aún no? ¿Están esperando esa llamada, sí, esa bueno, reunión? Eso es, eso es casi normal, porque como está la campaña navideña, pues hay que centrarse más en, en dinamizar el, el comercio y, y la veltas, y, y que vaya todo según lo previsto estas navidades. Se han portado bien, muy bien con nosotros, con respecto a otros años, con, con estas actividades que nos han programado que han subvencionado, y bueno, en principio... Agradecidos por esto y, y en el tema de contratos, rescisiones de Aparcisa, Ayuntamiento, pues estamos en compas de espera. Pues vamos a recordar qué actividades son esas para atraer a, a los clientes al mercado previsional. Esta mañana, ¿qué, ti, qué actividades tienen? Bueno, esta mañana está Papá Noel por, por el mercado para que los petinejos puedan ir y dejarle sus cartas. Nos partirá Caramelos y, y bueno, y esta tarde eh, tenemos la, la chocolatada, con la eh, a partir de las seis. Pues muchísimas gracias, Manuel Valverde, por por esta entrevista. Nosotros malas, felices fiestas. Felices fiestas, también a los placeros. Gracias. gracias a todos los placeros, porque no solo son los del provisional los que han abierto sus puertas con actividades y con el reparto de regalos y sorpresas para los clientes, todos los mercados también aprovechan esta campaña navideña y sobre todo la Nochebuena para conseguir aumentar las ventas que buena falta les hace. 101.4 Telehealth Radio Marca.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 La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Quedan seis minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana y para comenzar, por tanto, esa tertulia deportiva con nuestros compañeros Paco Gómez y José Antonio González. Pues mientras esperamos a que lleguen, nosotros volvemos a conectar con la Navidad y con los villancicos, con la música popular de esta época. Y ahora les ofrecemos, y hemos escuchado a James Brown, con Connie Francis, Bing Crosby... Pues ahora Elvis Presley, ahora les ofrecemos también otro clásico navideño, pero con la voz del gran John Lennon. So this is So this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 Te esperamos en Alcorta Motor, tu concesionario Sanjong en Elche, sor José Falcorta 35.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 ...y tele Teleelch Radio Marca, 101.4, la radio de Elche. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues pasan ya dos minutos de las 10 en punto de la mañana, tenemos casi 16 grados de temperatura... ...y parece que vaya subiéndole esa temperatura... ...durante estas fechas tan señaladas de invierno. Estamos a punto ya de alcanzar el invierno con la llegada de la Nochebuena y la Navidad. Y nosotros ya tenemos en nuestros estudios de tele Radio Marca a nuestros compañeros Paco Gómez. Muy buenos días, Paco. Hola, Ros, buenos días. Y a José Antonio González, buenos días. Muy buenos días, Ros. Bien, pues sí que son buenos, sobre todo para el Elche Club de Fútbol en esa tertulia deportiva. Ganó al Albacete, que era el objetivo, que se perseguía. Sí, la verdad es que muy, buenos, muy buena semana, muy buenas... ...vacaciones navideñas para la plantilla... ...que ya está de vacaciones y cuerpo técnico... ...navidades dulces... ...como no se recordaban desde el año del ascenso... ...a primera división... ...entonces era la navidad de 2012... ...el Elche terminaba navidades como un cañón... ...era líder... ...la primera vuelta la cerraba con puntuación de récord... ...bueno, aquello fue insuperable... ...porque no se va a poder superar... ...porque dejó tantos récords que va a ser imposible superarlo... ...pero desde entonces el Elche no había acabado... ...una primera vuelta con 31 puntos... Eh, unas navidades cuando todo el mundo por presupuesto eh, se marcaba estar en la parte de abajo y luchando con los de abajo, pues el Eche lleva números mmm, prácticamente de playoff. Cierra la primera vuelta con una victoria contra Albacete a un punto de playoff, a 10 de descenso. ...y a cinco de ascenso directo, es decir, que está con los mejores y el otro día demostró en un campo difícil contra un Albacete que no olvidemos jugó el playoff de ascenso el año pasado y este año es uno de los equipos potentes, pues volvió a demostrar que a domicilio es la segunda escuadra más fiable, es el segundo equipo que más puntos saca fuera de casa, fíjate qué diferencia con el año pasado que en todo el año ganó dos partidos fuera de casa... Y ahora solo en la primera vuelta ya ha ganado cinco. Bueno, pues el equipo es muy fiable. Además, con mil aficionados del Elche en las gradas del Carlos Belmonte, con lo que pues todavía eh, es, mmm, la enriquece mucho más esa victoria. Y bueno, el gol de Yacin Kasmí yo creo que mmm, dio justicia al marcador porque el Elche hizo un buen partido, sobre todo una gran primera parte. Y luego supo sufrir cuando el Albacete apretaba. Y bueno, pues el gol de Yasin le dio esos puntos Además, eh, es bonito decir que el Elche ha ganado a pesar... De no haber tenido a Nino. Sí, es sí. bonito para Nino y para leche Sí, porque efectivamente Nino es un hombre muy importante dentro y fuera del campo, pero sobre todo dentro. Y la verdad es que no no es fácil de conseguir que no hablemos de Nino. Y afortunadamente por un buen rato nos olvidamos de Nino. Eso es una muy buena señal. Eso demuestra que en este equipo el que entra lo hace bien y que ahora mismo es un equipo muy competitivo y que nos puede dar muchas satisfacciones José Antonio, cuéntanos la crónica del partido, quienes brillaron en ese aparte de Yasin que fue el que dio la victoria Pues la verdad que todo el equipo a nivel general estuvo muy bien. Has comentado tú, Rosa, acertadamente una de las bajas para este partido, una baja muy importante, la de Nino. Tampoco estaba Juan Cruz, el lateral lateral zurdo titular en el Elche, porque estaba sancionado. Y la verdad que los recambios, tanto Andoni López como Iván Sánchez, jugando en una posición donde en el Elche se le ha visto bastante poco, ahí en la media punta, cuajaron un muy buen partido. Yo creo que hay que darle muchísimo valor a la victoria del Elche, porque hay que tener en cuenta que sí, que venía de ganar, ganar esta semana en Copa del Rey a un tercera división, pero la semana anterior había recibido un duro golpe aquí en el Martínez Valero después de perder un partido que al descanso ganaba 2-0 contra la Unión Deportiva Las Palmas. El Elche que saltó al terreno de juego del Carlos Belmonte con mucha personalidad, teniendo la pelota, generando las ocasiones y yo creo que fue, francamente, muy superior al Albacete en la primera parte. No llegó el gol y tras el descanso es cierto que el conjunto local yo creo que dio un, paseo, un paso hacia adelante. Al Elche sí que le costó un poquito más, pero en esos minutos fue donde el equipo de Pacheta también supo sufrir, que era una de las eh, cosas que se le pedía a estos jugadores, porque a lo largo de esta primera vuelta el Elche se ha adelantado muchas veces en el marcador y sin embargo después no ha conseguido mantener esa diferencia el, el gol llegó en torno al minuto 73, una buena jugada de contraataque, mención especial también para el portero San Román Edgar Badía no pudo jugar porque se encontraba minutos antes del partido indispuesto jugó el guardameta suplente cedido por el Atlético de Madrid, hizo un partidazo, volvió a dejar su portería a cero, ya son eh, los dos partidos en los que ha jugado San Román, eh, no ha recibido ni un solo gol, y en el día de ayer eh, perdón, el sábado, tuvo él bastante culpa, porque el gol del Elche viene precedido de una gran intervención eh, suya, el Elche que en esa jugada salía a la contra, y gracias a una buena transición de Fidel, y a un grandísimo centro de Iván Sánchez, eh, con una magistral definición de Yasin Karmi que ya se coloca con siete goles eh, empatado con Fidel Chávez al frente de la tabla de máximo goleadores del conjunto frangiverde, consiguió romper la igualada en el marcador, a partir de ahí es cierto que el Albacete eh, pues ya quemó todas sus naves, tuvo alguna ocasión, pero el Elche más allá de eso supo sufrir bastante bien, también gracias al apoyo de los mil aficionados que fueron hasta tierras eh, manchegas para arropar al equipo y sumó tres puntos de oro que fíjate dejan ya al equipo con 31 puntos en octava posición y yo creo que la primera vuelta del Elche ha sido muy muy buena, todos lo hubiera firmado ...y siempre queda un poquito ese sabor agridulce... ...porque por lo que le hemos visto al Elche en esta primera vuelta... ...yo creo que incluso, no lo digo yo, lo dice también Pacheta... ...podría llevar algún puntito más. en Vosotros durante estas Navidades nos no podréis ir de vacaciones, Paco... ...porque no. ahora vienen, vienen los cambios, ¿no? El mercado invernal se abre y puede haber importantes cambios... ...en la plantilla del Elche. Yo primero creo que no van a ser importantes cambios... ...creo que van a ser dos fichajes, máximo tres segundo no va a ser en estas vacaciones de Navidad, Nada. no, eso va a ser mitad de enero, eh, incluso hasta el 31, el mercado invernal se abre el 1 de enero y se cierra el 31, teniendo en cuenta que bragarnik el nuevo dueño, no está aquí y apunta que no va a llegar hasta la primera semana de enero, yo, mmm, sí es cierto que ya se estará trabajando en ello, porque de hecho un jugador del Elche ya va a salir, lo decíamos la semana pasada, Danilo, que precisamente vino recomendado por bragarnik. Eh, no va a continuar, ya la semana pasada contábamos que se reunía con el director deportivo Nico Rodríguez, le comunicaban que no entraban los planes del técnico, se sigue buscando un defensa central, se sigue buscando un delantero de distintas características a los que tiene el Elche, esas son las dos principales posiciones que se quieren eh, fichar, no estaría de más un centrocampista, pero yo creo que como mínimo hasta la Pues segunda semana de enero no creo que vaya a haber fichajes. De todas formas, con Bragarni, que el nuevo dueño, que lo que llegue puede llegar de allí, todo puede ser. Está claro que Danilo deja una ficha de extranjero con lo que va a llegar unos un sudamericano, yo creo que seguro, de su cartera, y veremos el otro eh, futbolista que llega. Pero ahora mismo, uh -huh. yo creo que las oficinas del club hay parón parón navideño. O los, sea, que os vais de vacaciones. Bueno, un servidor se va a ir un par de días, sí, <risa> a, después, vale. de, después de Navidad. Tenéis suerte. Pero y... José Antonio seguirá aquí manteniendo la emisora y, en pie. Y va a preguntar si se va a ir también. <risa> vale, venga, pues os tendré. A él ya tendré. le tocará en enero como los jugadores. Pero ¿quién, quién ha rechazado a Danilo? ¿Pacheta? ¿Ha dicho que sí, no sí, lo quiere? Claro. Ha sido eh, él. Sí. Autonomía es, absoluta sí, para total, Pacheta. Total, y además con un jugador ...que es el único que vino de la mano de sí. o sea ...que hay que tener personalidad para rechazar ese futbolista... ...pero Pacheta no se casa con nadie... Eh, ...ni mira el DNI... ...ni mira la nacionalidad... ...ni mira la raza... ...los que le funcionan son los que utiliza... ...viene un canterano Oscar Gil que venía de tercera división... ...titularísimo, sin problema... ¿Viene Danilo que viene de la mano del nuevo dueño? Otro hubiera dicho, voy a ponerlo, no sé, que me pase factura al no ponerlo. No, no, no. Desde el principio empezó a ponerlo, vio que no le funcionaba y ya en las últimas convocatorias ni eso. Incluso en Cádiz, con la baja de Gonzalo Verdú, que era Danilo sí o sí, porque no quedaba otro central... Pacheta decidió colocar, recolocar un centrocampista en ese puesto de central, con lo que ya le mandaba un mensaje directo a Danilo de que no entraba en sus planes. Por tanto, es una decisión exclusivamente de Pacheta y, a partir de ahora, y como tiene ahora toda la fuerza de los resultados, el apoyo de la grada, la comunión absoluta con sus futbolistas, Pacheta tiene mucha fuerza. Ibra Garnic eh, habló con él, le dio absoluta tranquilidad y está a muerte con él de darle lo que pida ahora mismo. En ese sentido yo creo que no va a haber ningún problema. ¿Habéis tenido oportunidad de entrevistar a bacheta durante estos días? Sí, bueno, hemos hablado con él bastante porque hablamos en eh, antes de la Copa, después de la Copa, antes del partido del Albacete y después del partido contra el Albacete. Bien, ¿y qué titulares fueron los que os dejó Pacheta o las sensaciones que os dejó Para, eh, realmente él está confiado en su, en su equipo, Totalmente. está contento está de los resultados. Está orgulloso de su equipo, está contentísimo del nivel que está mostrando el equipo, pero no se desvía ni un milímetro de su discurso a pesar de que le apretamos con que la afición está ilusionada y no mira la También clasificación la para abajo, la mira para arriba, que eso no es meter presión. Eso es la realidad. La realidad es que Leche termina la primera vuelta codeándose con los uh -huh. equipos de mayor presupuesto. No dio con los grandes, porque Leche es un grande. dio con los que más presupuesto tienen. Eso es una realidad. Pero Pacheta no se desvía de su camino y dice que está orgullosísimo, que está muy contento, pero que primero hay que sumar 19 puntos que le faltan al equipo para llegar a los 50, que eso es salvación. Y a partir de ahí, dice que como lleguen ahí con jornadas de sobra, más o menos ha venido a decir que no hay quien les pare. Entonces, sí, porque el Elche es un equipo que va de tapado, no tiene esa presión en las espaldas de tener que ascender sí o sí. Pero ya no irá tan de tapado, ya será un rival potente. para Los entrenadores de los rivales siempre hablan bien después de cada encuentro. Supongo que el del Albacete también mmm, dedicó elogios para este equipo. Sí, es un, el Elche empieza a ser ya un equipo sobre todo muy respetado fuera de casa ha ganado en campos esta, en esta primera vuelta muy complicados ayer por ejemplo el Girona perdió 0-3 contra el Mirandés, hasta ese partido el Elche era el único que había conseguido ganar en Montilivi, creo que ya suma cinco triunfos lejos de su estadio y en general eh, la verdad es que sí, rose eh, cada vez que eh, tanto en la previa como cuando finaliza el partido los entrenadores rivales suelen eh, elogiar eh, pues a, tanto a los jugadores de del Elche como al, al bloque en conjunto, al igual que hace Pacheta con eh, los otros equipos. Al final la segunda división es una categoría muy igualada y hay que jugar al 100% los partidos. Y además no solo hemos tenido la victoria contra el Albacete, la semana pasada tuvimos la victoria a la primera fase de, del torneo de la Copa, de la del, Copa Rey. del Rey. ¿Cómo, está, ¿Cómo funciona esto de la Copa del Rey? Pues es un torneo que este año ha cambiado el formato para bien, con lo que hay yo creo que es mucho más atractivo de ver. Ya no hay... Las seminatorias no son partidos de ida y partidos de vuelta. No, no. Es a un solo partido y en casa del rival de inferior categoría. Bueno, pues el Elche fue a... A Segovia ganó, ha pasado a la siguiente eliminatoria, le ha tocado el Yeclano, Yeclano. el Yeclano el fin de semana del 11-12 de enero, que ese fin de semana no hay liga y Copa del Rey, y volverá a jugar en Yecla, porque el Yeclano es de segunda B. Ojo que este partido va a ser más complicado porque el Yeclano sí. es un equipo potente de la segunda B, la gimnástica segoviana era de tercera. Este va a ser un choque más exigente para los de Pacheta. Pero Pacheta, en el primer encuentro, apenas hubo titulares. Y seguirá en esa línea. Ah, seguirá. Sub. A pesar de que no hay liga, no quiere sí, es que poner liga, en riesgo a nadie. hay liga dos días después. El ah, Elche vale. jugará el martes... Ah, ya, ya tienes el calendario del mes de enero del Elche. Sí, sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo, cómo van? Pues este lunes... El, el, ¿El 4 de enero? El primer partido el 4 de enero. ¿No cae fin de semana? Sí, sí, sí. ¿Ah, sí? Es sábado no. 4 de enero. Ah, sí, es cierto. El sábado 4 de enero, Elche-Huesca empieza la segunda vuelta. Uh -huh. Luego, el siguiente fin de semana es Copa del Rey, que es cuando el Elche jugará en Yecla a partido único, para pasar a la siguiente ronda tiene que ganar, y dos días después juega en Gijón Liga porque hay jornada intersemanal. Uh -huh. Entonces por eso no va a arriesgar con ninguno de los titulares y va a hacer lo mismo que hizo en Segovia. Va a poner a los no habituales, a los suplentes más algún jugador de la cantera con el objetivo de pasar pero sin arriesgar porque dos días después es que juegan Gijón, claro. un partido clave y luego después de Gijón eh, rectifica Mejores Antonio, creo que va, vamos al eh, no viene el Bueno, bueno te, lo, te, eh, lo, te lo digo enseguida, sí, porque bueno, luego vamos a Almería. Terminamos enero yendo a Almería. Vale, y con lo que los el, fines de Alcorcón semana... Alcorcón, ah, viene, viene el Alcorcón. El, sí. Después, después de, de Gijón, que es en, el martes, uh -huh. esa misma semana, domingo, viene aquí el Alcorcón, domingo a las 12. Y luego vamos a Almería para finalizar enero. ¿Y en Almería nos toca sábado o domingo? En Almería es el sábado. Saba, el o sea, sábado. que solamente tenemos un domingo en el mes de enero. El, sí, Alcorcón, el Alcorcón, en casa. eso es. Sí. Además, un calendario exigente en enero, porque recibimos al tercero Huesca, vamos a Casa de la Almería que es segundo y luego el, el Alcorcón está en mitad de la tabla, o sea, es un calendario exigente el de enero. ¿eh? Vale, ¿y cómo están las lesiones? Porque has dicho que hay lesiones Nino, Juan Cruz, son lesiones importantes. Y, no, y Claudio Medina. Y que Claudio es Medina el, tres lesionados. Sí, bueno en principio eh, Claudio Medina es el descartado, hasta mitad de febrero no va a estar, wow. porque era una lesión de dos meses, pero se espera que eh, hombres como Nino Lleguen más o menos justito para ese partido Yo creo que va a llegar ¿Para qué partido? Para el primer partido del año Para el Huesca Para el, Huesca, para el 4 de enero Luego eh, Juan Cruz eh, tenía una molestia Por eso no viajó a la Copa Pero va a estar Y e, e Iván Sánchez, que se retiró en Albacete muy tocado, con un fuerte golpe, yo creo que también va a estar. Le viene de, de maravilla Pacheta esta semana, bueno, casi dos semanas, ¿no? Al no jugarse el fin de semana, toda esta semana y la que viene, para recuperar futbolistas. Y yo creo que la única baja el, al comienzo de 2020 será la del delantero Claudio Medina. Y Nico Rodríguez tendrá que tener acierto para conseguir ese defensa o delantero. Los dos. Porque es lo que, lo que ha pedido Pacheta. Sí, es lo que está pidiendo a gritos. ¿Y consideráis que necesita un centrocampista? Mm, bueno, es complicado porque ahora en las últimas semanas... porque qué es lo que opináis antes. vosotros, Pacheta? No. A ver... Está claro que cuando se marchó en verano Javi Flores, eh, esa figura o ese estilo de futbolista el Elche no consiguió encontrar un, un recambio. Es verdad que tiene a Gonzalo Villar pero no es el mismo perfil de jugador y de hecho en Copa del Rey Gonzalo Villar llegó a jugar ahí incluso bastante adelantado el de la línea de mediocentros y tampoco eh, creo que gustó entre comillas a Pacheta, por eso no lo utilizó en el Carlos Belmonte. Yo creo que las prioridades son tanto el central como el delantero si llegase un un futbolista organizador para la media punta, yo creo que Pacheta no le diría que no, aunque estamos viendo que Iván Sánchez es un futbolista muy polivalente y aunque su posición natural sea la de extremo, puede participar también de enganche, incluso también Fidel Chávez o sea que al final Pacheta tiene una plantilla corta pero con jugadores que pueden eh, eh, colocarse en varias posiciones. Pacheta lo ha dejado entrever primero dijo que si no le traían nada estaba contentísimo es cierto que ahora con la salida de Danilo necesita un defensa central sí o sí y también ha reconocido que un delantero distinto a los que tiene más un jugador ratonero de área más pequeño porque los que tiene son más corpulentos esas dos posiciones sí lo de un centrocampista mmm, si le traen uno que sea muy bueno no va a decir que no pero él no lo ha pedido de todas formas yo diría que haría falta un centrocampista por pedir un organizador que le meta competencia a Gonzalo Villar porque es el único que es generador de juego. O sea que en ese sentido, por eso digo que entre 2 y tres es lo máximo que yo creo que va a venir este mercado invernal. Pues terminamos esta primera parte de jornada de liga con importantes noticias. Nos ha dejado el 2019, la más importante evidentemente, el cambio de propietario de club. Ya no tenemos empresarios ilícitanos sí. al frente del equipo verde tenemos a un argentino. Y después eh, los anexos del campo eh, se cierran para crear construir ese centro comercial que ya se ha dado el primer paso, luz verde, al proyecto de urbanización de los campos anexos, con lo que el ECHE está entrenando en otro campo distinto, el antiguo Kelme. Polideportivo Pol Kelme, sí. ¿Y qué tal? Eh, ¿Están contentos? A ver, yo ellos eh, les fastidia el tener que desplazarse. Las, el, el terreno de juego es bueno, pero el tema de no tener allí unos vestuarios profesionales y tener que desplazarse en coche para ir y para venir no es lo más cómodo. Pero dicho esto, es lo que hay, están adaptados y no va a ser un problema. Es un acuerdo que se ha alcanzado con el ayuntamiento para que esas instalaciones sean solo del Elche, aunque son municipales, a cambio de que el club se hace cargo del mantenimiento y es un acuerdo por cuatro años. Por tanto, ahí poco hay que rascar. Recordamos que estos campos se vendieron en la época de Ramón Sánchez, presidente, en 2004. Hace 15 años se vendieron estos campos, entonces, por eh 6 millones de euros, si no recuerdo mal. Lo que pasa es que las empresas que lo compraron lo dejaron ahí hasta que pudieran construir y cuando quisieron empezar a construir llegó la crisis. Tuvieron que eh, prácticamente abandonar la idea, luego... Esos campos de entrenamiento los recompró el Elche, luego los vendió, hasta que ahora son dos empresas las que van a tirar para adelante y ya es una realidad. Esos campos anexos más la parte acotada del fondo norte de los aparcamientos se va a convertir en un centro, yo creo que más que comercial, es un centro de ocio, por lo que, por lo que tengo entendido. Y como bien decías, lo más llamativo, sin duda el titular más importante sería que el club ha cambiado de dueños y por primera vez en su historia pues eh, va a ser gestionado por capital extranjero, es decir, pues ahora miraremos mucho hacia Argentina, eh, que Bragarnik eh, todavía tiene que explicarle a la afición del Elche cuál es su proyecto, yo creo que es el primer error que ha cometido el nuevo dueño no antes de marcharse no dar una rueda de prensa pues, para comentar sus intenciones. No sabemos quién va a ser presidente. Eh, no sabemos si van a seguir o no algunos de los que están en puestos importantes. Sigue habiendo pues, eh, cierto escepticismo dentro del club y dentro de la afición. Eh, cuál van a ser los movimientos próximos de, del nuevo dueño? Pero bueno, todos entendemos que es un hombre de fútbol y que se ha invertido 22 millones en comprar la plaza, en comprar el club va a invertir pues, otros tantos en fortalecer el equipo de cara a, o a este año, sobre todo el año que viene, para intentar aspirar a, a Primera División, que es donde está verdaderamente el negocio. Pero estos 22 millones se han pagado ya a Tocatenham. No, se, está, se pagan, se ha pagado ya una parte, y se pagan en los próximos cinco años. Y es dinero que... Algo más de la mitad va para el máximo accionista y la otra mitad va para el resto de accionistas que han mm, vendido sus acciones, han metido sus acciones en el paquete para que alcance el 80% y Bragarni tenga ese 80% del paquete accionario del club. Es decir, el control total y absoluto. Pues así es como hemos cerrado el, el 2019 periodo. Que, no es, que, que, que por otra parte, no es ni mejor ni peor. Esto ya está pasando hace muchos años en el fútbol, entran jeques, entran empresarios, en el fútbol inglés sobre todo, pues entra un ruso, Abramovich, y hace que el Chelsea... ...del casi anonimato pase a ser un equipo champion, eh, entran los jeques, no solo en el fútbol inglés, en el fútbol español, bueno, es, son los nuevos tiempos del fútbol, yo no digo que sea bueno o que sea malo, si aquí no han querido los ilicitanos seguir apostando por el club, pues que sean otros los que lo levanten, y si los levantan, pues al aficionado casi le va a dar igual, lo que le interesa es que el equipo gane, que esté lo más arriba posible y que les haga feliz... Bueno, pues el Elche ya se ha convertido en un auténtico negocio. Sí, lo han convertido en un auténtico totalmente. negocio, porque ahora tienen que dar dividendos. Es una marca, sí, es una sí, marca es con una lo marca. que ya veremos cómo funciona en el corazón de cada aficionado esto de animal al Elche Club de Fútbol. José Antonio, muchas gracias por haber venido. Paco, gracias que tengáis unas gracias, felices vacaciones de Navidad, Mucho, felices fiestas. Muchas gracias, volveremos ya el año que viene, ¿no? Venga, vaya, Venga. el año que viene os veo. Hasta luego. Hasta luego. Y nosotros vamos a continuar y lo vamos a hacer con nuestros compañeros de los servicios informativos iniciando esa ronda de noticias, pero antes unos segundos de publicidad. 101.4, Tele-Elch, Radio Marca.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 Elge és Nadal Viu el Nadal al carrer Aquestes festes tria proximitat, confiança, amabilitat, qualitat i bon preu Tria el comerç d'Elge, el comerç de casa Aquests dies trobaràs alegria, elfos, jocs, música Cada dia en els carrers comercials Consulta la programació en elge.es Regidoria de Comerç, Ajuntament d'Elge Son las 10 y 24 minutos y tenemos ya a Isiar Martínez preparada para iniciar esa ronda de noticias. Hemos estado hablando con Paco Gómez de la actualidad del Elche Club de Fútbol, de esa victoria que consiguió el sábado frente al Albacete el Elche Club de Fútbol en el último partido del año, por lo que comienza este... Eh, va a comenzar con buenos resultados la temporada de 2020. Y nosotros queremos saber cómo ha terminado también el fin de semana, cómo terminó para, para Elche, porque hubo importantes eventos que dieron ese inicio de la Navidad, además de la entrada del invierno, que fue espectacular, uh -huh. porque tuvimos temperaturas maravillosas, totalmente primaverales, uh -huh. casi veraniegas, durante el fin de semana. Pero también tuvimos eventos importantes que dan... ...como siempre el inicio a la Navidad... ...como es el sorteo del Gordo... ...o el concierto del Misteri... Iziar, es. ¿con qué vas a empezar esta ronda de noticias? Con una buena noticia, con la Lotería de la Navidad, que se acordó de Elche, aunque eso sí pasó de puntillas, ¿eh? Sí. <risa> <risa> en total, 30.000 euros repartidos en cinco décimos de dos quintos premios. Fue el 66.212, que dejó 18.000 euros en la administración de la Avenida de Novella, al venderse allí tres décimos por máquina, igual que pasó el año pasado. Y el otro quinto premio cayó en Elche, fue el 6.293, que dejó dos décimos premiados con 6.000 euros cada uno y vendidos en los establecimientos de la calle Pintor Sistoma marco en San Antón y también en la Mare de del Asuncio, en pleno barrio del Raval. También en el Centro Comercial de Gran Alacán de Santa Pola, que se vendieron cinco de este número, que son otros 30.000 euros. Estos quintos premios han servido para consolar a la ciudad después de que el gordo cayera tan cerquita, ¿verdad? Mm. Bueno, pues también... Eh, eh, el Eh, perdón, el 26.590, que ha dejado más de 160 millones de euros, como decíamos, en Alcoy, Moraira y San Vicente. Y como curiosidad, todos aquellos que vivieron en la pedanía de Alzabares compraron el décimo, el número correspondiente a su código postal, y se llevaron 120 euros al co coincidir el 03290 con las dos últimas cifras del bordo. Pues eh, enhorabuena, para 120 euros no está mal al décimo. Bueno, hay una segunda oportunidad con el niño, ¿eh? Y si no, siempre podemos decir aquello de que al menos que tengamos salud, que... Bueno, yo estoy esperando también a la pedrea a eso comprobar es, el décimo, es. a ver si hay alguno premiado con la pedrea. Porque bueno... de evolución no, no tenía ningún cero. <risa> Mala suerte. No es un número que se repita. <risa> bueno, más noticias. Como decía, Papá Noel llegó el sábado a la ciudad y Carlos González, el alcalde, le ha entregado la llave en la Plaza de Bais de la ciudad de Santa Claus para que pueda dejar todos los regalos en todos los hogares ilicitanos. Lo hizo tras una cabalgata que se inició en la Plaza de las Chimeneas y discurrió por varias ca calles de la ciudad como Jorge Juan o Reina Victoria hasta la Plaza de Baix. Y en ese desfile la verdad es que fue muy llamativo porque estuvo lleno de fantasías, con hadas, elfos, zancudos, también más de 60 patinadores. Entonces Santa Claus allí saludó a todos los niños que se acercaron pa para hacerse fotos con él también para entregarle sus deseos. Y más noticias, vamos a hablar ahora de sucesos porque la Policía Nacional ha detenido en elche a cuatro personas tres hombres y una mujer de entre 18 y 54 años por sustraer casi 1.000 euros en ropa de un centro comercial. Los agentes eh, bueno pues se encontraban efectuando un control y descubrieron que se ponían bastante nerviosos al acercarse al control policial y además que guardaban algo bajo de los asientos. Eran alarmas de ropa que se hacían con ellas en los probadores, las quitaban y así consiguieron a, a obtener un botín de casi 1.000 euros en un par de horas. Los detenidos residían fuera de la localidad y se desplazaban al municipio para robar y al parecer tenían intención hacerlo también en otras ciudades próximas. Bien, pues ya han sido puestos a disposición judicial. Estas son algunas de las noticias que nos dejan este fin de semana, pero hoy también tendremos la presentación del Belén viviente y los actos de la Avenida de la Virgen. También el Concejal de Recursos Humanos va a ofrecer una rueda de prensa sobre asuntos referentes a su departamento y también se informará sobre una campaña de comercio seguro que lleva manos eh, a cargo de la policía local. Local, con la intención de potenciar la seguridad en el sector comercial y reforzar las medidas eh, tendentes al descenso de infracciones cometidas, como en sucesos que acabamos de contar, de robar en los centros comerciales o en los pequeños comercios también. Pues muchas gracias, Iziar. Volvemos a escucharte a la una aquí. En a la una volvemos mi compañera amarga y yo para contarles estas noticias y más. Pues gracias. Eh, hay mucho trabajo también en esta jornada de lunes 23 de diciembre. Ya saben que a la una volvemos eh, con más noticias aquí y que con todas las imágenes se las vamos a ofrecer a partir de las nueve y media en el informativo Telenit. Y, claro, durante todo el día, nuestra página web, Viciar. Eso es. ¿Colgaréis las noticias? Ahí, ahí estaremos, sí. En tele.es. Gracias. Pasen y nosotros día. cerramos ya esta ronda de noticias con la previsión meteorológica. Veamos si, si las temperaturas agradables continúan en este inicio de invierno. Vicente Bordonado, muy buenos días. ¿Qué semana nos espera? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos una semana marcada por la estabilidad atmosférica durante la noche. Predominio cielos despejados, temperaturas mínimas que en el sur del Camp de Ales, prácticamente no han bajado durante buena parte de la noche de los 10 grados. En la ciudad han rondado los 16-15 grados en el Alter y en Santa Pola no bajaban de los 16-17 grados se impone el anticiclón, por delante una jornada marcada por la estabilidad atmosférica con predominio de cielos despejados apenas veremos algún intervalo muy puntual de nubosidad de tipo alto por la mañana, situación de viento en calma, puntualmente flojo a partir de mediodía, por la tarde viento flojo de poniente, rachas en torno a los 25, 30 km por hora viento de poniente que unido a la masa de aire cálido en altura va a mantener las temperaturas similares a las de ayer, en la ciudad alcanzaremos valores en torno a los 21 22 grados en el sur del candel rozaremos los 23 grados Mañana martes, más de lo mismo, tiempo estable, anticiclónico, cielos despejados, temperaturas mínimas que durante esta próxima madrugada no van a bajar de los 15 grados máximas que con el viento en calma puntualmente flojo de suroeste alcanzarán los 23 grados El día de Navidad, más de lo mismo, continuará la estabilidad atmosférica con temperaturas similares y predominio de cielos despejados. El jueves, con la entrada de viento de componente marítima de 0 son las temperaturas máximas que van a rondar los 20 grados, algún intervalo puntual de nubosidad de tipo alto, el viernes tendremos un mayor aporte de nubosidad, llegarán algunas nubes de tipo medio, con el viento flojo de nordeste, temperaturas máximas en torno a los 18-19 grados y ya para el sábado 28 continuará el tiempo anticiclónico con cielos prácticamente despejados y temperaturas que van a rondar los 20 grados. En momento la jornada de hoy anticiclónica con predominio de cielos despejados y temperaturas suaves para la época del año en la que nos encontramos hasta luego 101.4 Telehelp Radio Marca La Glorieta con Rosmar y Alonso Pasa un minuto de las diez y media de la mañana y ya estamos en esta recta final del programa La Glorieta y con nosotros se encuentra el alcalde de la ciudad, Carlos González. Muy buenos días, Carlos. Hola, muy buenos días. Es un día señalado en el que les, le vamos a comenzar a hacer esta entrevista que eh, es señalado por este inicio de las fechas navideñas. En primer lugar, ¿le gusta cómo ha quedado la ciudad adornada? Bueno, por supuesto, creo que hemos hecho un esfuerzo y que la ciudad está muy bonita y aparte no solo hemos hecho un esfuerzo desde el ayuntamiento, sino que en general el comercio y distintos eh, distintas partes de las asociaciones han implicado y la ciudad está muy muy bonita. Creo que se ha abierto un debate un tanto artificial en torno a la iluminación navideña. Ha habido un alcalde También, precisamente, de mi partido, el alcalde de Vigo, que, bueno, que ha visto ahí, ha detectado una oportunidad y ha hecho una gran Confía. apuesta, ha hecho una gran apuesta por el alumbrado navideño, pero que, que además yo creo que es extraordinaria y que, bueno, que... que, que probablemente en Vigo han encontrado todo el sentido pero yo creo que esa no es la no tiene que ser la unidad de medida, es decir, yo creo que no nos podemos comparar con, con Málaga con Madrid con Vigo que hacen una inversión extraordinaria una inversión que, que sobrepasa la media y que sobrepasa también a veces pues lo, lo que se puede considerar razonable, creo que ese debate es un debate artificial y que no podemos compararnos con ciudades de esas características creo que hemos ido aumentando el esfuerzo en estos últimos años en lo que se refiere a alumbrado y decoración navideña y la ciudad está bien otra cosa es que la, com, las comparaciones siempre son uh -huh. complejas no voy a decir odiosas, está complejas claro, Está claro que la prioridad no es mejorar el alumbrado navideño porque hemos visto los presupuestos de 2020 los han aprobado ustedes no han podido eh, conseguir el voto favorable de la oposición era algo raro porque los impuestos suben Pero eh, en estos presupuestos sí que hay prioridades marcadas. Usted usted lo ha calificado de un presupuesto real, equilibrado y sobre todo muy inversor. Sí. Aquí hay más de 30 millones de euros para invertir, pero arrancan con un presupuesto con terminan 2019 con un plazo con un nivel de ejecución demasiado bajo de las inversiones, de un 14%. déjeme que, que puntualice alguna cuestión. ¿no? Hablaba usted de los impuestos y creo que, que merece la pena hacer una breve reflexión al respecto. Bueno, durante cuatro años hemos mantenido estrictamente congelados los impuestos y las tasas y los precios públicos. Cua años de congelación fiscal absoluta, incluso algún impuesto ha tenido alguna pequeña reducción el IBI un 3,48 y el impuesto de vehículos en torno a un 6 y medio. Eh, cuatro años de contención fiscal. Los impuestos no suben en este momento, los impuestos se actualizan al IPC. Lo digo porque el discurso a oposición es un discurso yo he llegado a escuchar a, a mí me han acusado de dar un hachazo fiscal y si incrementar un 1,4% eh actualizar los impuestos al IPC en un 1,4% es un hachazo fiscal, yo me pregunto qué sería cuando el IBÍ subió un 16% cuando gobernaba el Partido Popular o qué sería cuando con el gobierno del Partido Popular subió Subió un 30%, insisto, un 30% eh, la tasa, el precio público del autobús. Lo digo un poco por poner las cosas en su sitio. Los impuestos no han subido, los hemos actualizado y creo que los ciudadanos, sus oyentes, deben saber una cosa. decir, todos nuestros contratos suben eh, todos los años. ¿Qué quiere decir eso? Que desde el gasoil que compramos para la calefacción de, la, de, de todos los colegios públicos hasta, por ejemplo, el salario de los funcionarios, pasando por todas las contratas que tenemos, la del autobús, la de la limpieza, la de la limpieza de los colegios, todos nuestros contratos fijos suben. Por lo tanto, si nuestros gastos fijos suben, necesitamos compensar con una actualización de impuestos que para que nuestros oyentes se hagan una idea de esto que algunos han dado en llamar un hachazo fiscal. La recaudación total, lo que vamos a incrementar nuestra recaudación es 1,3 millones de euros, 1,3 millones de euros. Entre todos los contribuyentes es una cifra eh, que, que por ejemplo en uh -huh. el IBI puede ser tres o cuatro euros por recibo de media. Por lo tanto, uh -huh. ni hachazo ni subida. Esto en cuanto a los impuestos. Eh, le preguntaba por 2020 va a ser un año de muchas inversiones. Parece que les han sobrado mucho dinero en 2019 uh -huh. porque el plazo el uh -huh. el perdón el nivel de ejecución presupuestario de inversiones ha sido del 14%. Bueno, mmm, ¿Eso significa que, que poco cifras, han hecho? No, yo creo que jugar con las cifras es engañoso. el grado de yo, yo, En el debate de Estado de la Ciudad, Esgrimí un informe, puse sobre la mesa un informe del interventor municipal en el que entre eh, obra adjudicada y obra en fase de adjudicación estamos en un nivel de ejecución del 70,5%. Grado de ejecución de las inversiones reales del capítulo 6 en el 70,5% y esto está certificado, no lo digo yo, lo dice el interventor municipal que es un órgano municipal independiente, por lo tanto la, oposi la oposición lo que hace es retorcer los datos para intentar, poner, para intentar eh, dejar mal al equipo de gobierno, yo creo que eso, creo que... Eh, ese tipo de oposición al final mmm, yo creo que no, no es una oposición constructiva, seria y responsable que sirva a la ciudad es una oposición oportunista que lo que busca es desgastar al gobierno y no aportar nada mire eh, cuando finalice eh, este año Habremos, por ejemplo, le voy a dar un dato, habremos adjudicado en lo que se llaman las inversiones financieramente sostenibles, tendremos aprobadas inversiones financieramente sostenibles, que para que se entienda es tendremos aprobados pliegos de condiciones para contratar más de 18 millones de euros. Ese esfuerzo lo hemos hecho, esos pliegos de condiciones por valor de casi 18 millones de euros, lo hemos hecho desde septiembre de 2019 hasta de diciembre de 2019, hasta este próximo 27 de diciembre que, a, eh, que aprobaremos el último paquete de pliegos de condiciones. Por lo tanto, ¿Qué quiero decir con ello? Que hemos hecho un esfuerzo extraordinario, pese a ser 2019 un año complicado en el que ha habido tres procesos electorales uh -huh. y en el que desde mayo hasta septiembre, permítame que lo diga así, la actividad política ha estado totalmente condicionada porque el 26 de mayo hubo elecciones, la corporación se constituía el 13 de junio, el 15 de junio, perdón, y posteriormente tuvimos que hacer el presupuesto uh -huh. municipal e inmediatamente llegó el periodo de agosto en el que, aunque no nos fuéramos de vacaciones, evidentemente, Evidentemente la maquinaria municipal se para entre mayo y septiembre con esos condicionantes. Pese a esa dificultad vamos a acabar con 18 millones de euros de pliegos de condiciones aprobados y multitud de actuaciones en marcha en la ciudad. Por lo tanto la oposición retuerce las cifras para dejar mal al gobierno y la realidad es que este es un gobierno que, que se puso las pilas el 13 el 15 de junio cuando tomamos posesión y no hemos cesado de trabajar ni un solo instante en conseguir ejecutar esas inversiones opciones Y hay prioridades 2019, porque si hay un 70% entonces ya está certificado de uh, ejecutado esas inversiones presupuestarias de 2019, ¿cuáles son las prioridades de este equipo de gobierno? Porque usted lo escuchamos en el debate sobre el estado de, de la ciudad, del municipio de decir que la peatonalización del centro va a ser una realidad en 2020. Es sí. una de las prioridades de este equipo de gobierno, por eso el anunció la rescisión del contrato del mercado central. ¿Ha despejado eh, el futuro... ...incierto que había, que planeaba sobre el proyecto del mercado central. Déjeme que, que cuando hablamos cuando hablamos de prioridades déjeme que ponga en primer lugar... ...algo que durante 2020 se va a notar mucho, va a ser muy perceptible... ...y que va a mejorar mucho un servicio público que para nosotros es fundamental... ...la educación pública. Eh, la Una de las primeras prioridades es edificar... Es, por lo tanto, la construcción de nuevos colegios y la mejora, rehabilitación de muchos centros educativos. Ahora tenemos en obras, si no recuerdo mal, los dos primeros centros. Uno es el Jaume Balmes, en Carrús, se está llevando a cabo una actuación importante. Y otro es Esgarrofers, que finaliza a principios de enero la construcción del Aulario de Infantil. Pero 2020 va a ser el año de edifican y por lo tanto va a ser el año de resolver colegios en centros educativos, de resolver problemas, necesidades en centros educativos. Será el año en el que comiencen las obras de las vallas, será el año en el que comience el Instituto número 11, el Instituto Periodista Vicente Verdú y en el que comenzarán. ...un sin un número muy importante de actuaciones en centros educativos. Primera prioridad. También es prioridad el Plan Centro. También es prioridad la actuación de la mejora y revitalización, mejora para la revitalización del centro histórico y comercial. La obra más emblemática, indudablemente, será la peatonalización de la corredera... Pero también llevaremos a cabo, transformaremos en plataforma única, eh, es decir, modelo como la calle hospital, numerosas, eh, varias vías del centro histórico que contribuirán a ese objetivo de calmar el tráfico y de peatonalizar el centro histórico y comercial pero déjeme que le dé una pincelada en esto de modernizar la vía pública, vamos a disponer aproximadamente de 8 millones de euros dentro de esas inversiones financieramente sostenibles que decía que tenemos eh, aprobados los pliegos de condiciones que se adjudicarán durante 2020, vamos a disponer de 8 millones de euros para invertir en modernización de la vía pública en barrios y en pedanías en capítulos tan importantes como la mejora de aceras el asfaltado reasfaltado de, de la calzada y mejora de caminos rurales en el Camp Delch las, las cifras están equilibradas 4 millones para barrios y pedanías 4 millones para el Camp Delch y dentro de esos 4 millones pues se subdividen además en estos conceptos que estaba diciendo, aceras caminos, reasfaltado etcétera para que nuestros oyentes se hagan una idea hasta ahora teníamos una capacidad de invertir en estos conceptos del orden de 200 o 300 mil euros al año eh, como consecuencia de la buena situación financiera y de la buena gestión que hemos realizado en materia financiera en estos años ahora vamos a invertir en un solo año 8 millones de euros en ese concepto modernización de la vía pública por lo tanto edifican plan centro modernización de la vía pública y eh, Inversión para crear riqueza y empleo. Comienzan ahora las obras del campus tecnológico en el parque empresarial. Por lo tanto, no quiero ser exhaustivo, pero sí que tenemos importantes actuaciones en ciernes que se irán eh, llevando a término durante 2020 y que contribuirán a modernizar nuestra ciudad, a mejorar los barrios uh -huh. y pedanías y a dinamizar nuestra economía. Es un montante impresionante de dinero, de inversión. Eh, hay muchos proyectos que están ya adjudicados, otros que lo van, a, van ustedes a adjudicar, pero ¿tienen ustedes una idea de proyecto de ciudad? ¿Qué bueno. ciudad es la que tienen ustedes en mente? Por supuesto, es decir, yo creo que detrás de cada una de estas o cada una de estas actuaciones al final son piezas que responden a un planteamiento global, a un planteamiento integral de ciudad. Nuestro propósito es construir una ciudad en la que indudablemente cada día se viva mejor, haya más bienestar, más calidad de vida, más prosperidad y por lo tanto más empleo, y eso se traduce en seguir eh, en en impulsar Por una parte, la modernización de los servicios públicos, que para nosotros es un aspecto fundamental en el modelo de ciudad, es la mejora de los equipamientos colectivos, otra de las grandes prioridades en nuestro modelo de ciudad, el impulso, la reactivación económica y la generación de empleo y dos aspectos más, la cohesión social y la cohesión territorial. Por lo tanto, nuestro modelo de ciudad es construir una ciudad abierta, cosmopolita, próspera una ciudad en definitiva que siguiendo esas coordenadas uh -huh. a las que hacía referencia mm, posibilite el que cada día se viva mejor haya más prosperidad más calidad de vida y más bienestar antes eh, es decir uh -huh. por, por razones de, de brevedad sí. eh, daba una pincelada y decía eh, modernización de servicios públicos ¿no? es decir pensaba en las instalaciones deportivas vamos a realizar una inversión extraordinaria durante 2020 uh -huh. en la modernización de nuestros equipamientos deportivos por Ejemplo. Pero ha dado una pincelada de lo que quiere para esta ciudad pero han conseguido eh, esa cohesión territorial parece que no han conseguido contentar a los vecinos de las pedanías porque en el debate del estado del municipio se vieron muchas quejas y usted se, se reunió con los alcaldes pedanios. ¿Estuvo el alcalde pedaño del Altet en esa reunión? Por supuesto. ¿Y eh, qué eh, le dijo? Porque ellos sí que quieren una segregación, no el alcalde pedaño, pero sí los vecinos de, de la pedaña del Altet. Déjeme que le haga una reflexión al respecto, que me parece una cuestión importante. Yo hablo de cohesión territorial, porque la cohesión territorial es fundamental para un municipio como el nuestro, en el que no sólo tenemos barrios como Carrús, que, que tienen el tamaño poblacional de capitales como Toledo, sino que tenemos un, una estructura estructura territorial que es capaz de albergar... ...pedanías como Torrellano, con más de 7.000 habitantes... ...frente a pedanías con 160 habitantes como Bayongas, ¿no? Es decir, ten, tenemos una pluralidad... y ...una estructura territorial compleja, plural... Que, ...que nos hace pasar de eso, ¿no? Tener dentro de nuestra ciudad una capital de provincia... Uh -huh. ...poblacionalmente, por así decirlo, como Carrús... ...o un micromunicipio de 160 habitantes... Un, ...una uh -huh. micropartida de 160 habitantes... ...30 partidas rurales... Eh, con esas características a partir de ahí nosotros hemos puesto sobre la mesa eh, con el consenso con todos los pedaneos de un plan de pedanías que va a representar una inversión a lo largo de estos cuatro años de 30 millones de euros aproximadamente creo que es el mayor esfuerzo inversor realizado en décadas en esta ciudad dirigido a mejorar la calidad de vida de los 40.000 habitantes que viven en las partidas rurales y dirigido a modernizar especialmente las partidas rurales que tienen núcleo urbano, un esfuerzo inversor extraordinario que lo que busca es ese objetivo de la cohesión territorial, el ALTED, no quiero eludir uh -huh. el planteamiento, mire, en el ALTED hay, yo voy en numerosas ocasiones, bueno, voy mucho a las partidas rurales y voy mucho a las más grandes, especialmente a Torrellano, el ALTED, etcétera, también a la marina. Y, mire, yo creo que la posición de algunos eh, vecinos del ALTED que plantean la segregación y la independencia del ALTED es una posición minoritaria. Pero no solo es una posición minoritaria, sino que además el posicionamiento de quienes impulsan esa segregación es inviable desde el punto de vista económico, político y jurídico. Y tengo que decirle que recientemente uh, se aprobaba en el Pleno de Corporación Municipal una declaración institucional suscrita por todas las formaciones políticas que tenemos representación en el consistorio de la que se deducía claramente la unidad de todos los partidos políticos mmm, en torno a la Unidad del término municipal y en contra de la segregación de una parte de nuestro término en este caso una parte tan valiosa y tan importante para elche como es el altet yo no concibo elche sin el altet ni el altet sin elche e insisto en esa idea de que es una quimera peligrosa esa idea de segregación minoritaria y que eh, la segregación es inviable desde todos los puntos de vista. Ya que estamos hablando de las pedanías, vamos a hablar también de un recurso cultural que hay en una de ellas, como es el Museo de Puzol. ¿Qué va a pasar con el futuro del Museo de Puzol? Eh, ¿El ayuntamiento va a convertir el patronato en fundación sin ningún problema? Bueno, llevamos trabajando... Hemos... Pusol ha sido una apuesta importante desde el punto de vista turístico y cultural en estos últimos cuatro años. Hemos conseguido tener, creo que lo puedo decir con total eh, claridad, una sintonía prácticamente absoluta con la asociación que hay en torno al museo y con en torno a quienes son el motor de Pusol. Por lo tanto, estoy muy contento en, en, en lo que tiene que ver con esa buena relación con, el, con lo que hay en torno, con el mundo que hay alrededor de Pusol y de común acuerdo por consenso hemos decidido que el futuro de Pusol pasa por la constitución de una fundación eh, y en eso estamos trabajando. Espero que en el pleno de diciembre, que en alguna junta de gobierno de enero y perdón en el pleno de enero de 2020 pueda podamos aprobar los eh, primeros pasos para la constitución de esa fundación, porque una fundación, bueno, porque hemos coincidido en que garantizar el futuro de Pusol pasa por tener un instrumento jurídico que dé cobertura al futuro de un proyecto cultural que del que nos sentimos profundamente orgullosos y que no solo no solo es una manifestación de nuestra cultura y de nuestras tradiciones como pueblo sino que tiene un potentísimo de es tirón desde el punto de vista turístico. Por lo tanto, garantizar el futuro de Pusol, exponer uh -huh. recursos, que es lo que estamos haciendo, invertir de una forma potente, eh, una inversión considerable y también crear un, una estructura jurídica, un instrumento uh -huh. jurídico que garantice su viabilidad futura. Si garantiza su futuro, ¿cuál sería entonces el propietario del Museo de Pusol? ¿Los integrantes de esa fundación? ¿Sería el ayuntamiento, el Museo de Pusol? Que... Se lo voy a decir con contundencia. El propietario de Pusol es el pueblo de Elche. ...será el pueblo de Elche... ...y el instrumento de gestión... ...será eh, la fundación... ...pero... Eh, mire, ...puzol o sea, se el ha construido... Será el eh, el, el eh, ...puzol se ha construido... ...con las aportaciones generosas... ...y, y no sólo con el talento... ...de la gente que hay... ...de las personas que hay en torno a pusol ...sino que se ha construido... ...con las aportaciones generosas... ...de centenares de ilicitanos e ilicitanas... ...fundamentalmente del Camp Delz... Que, ...que han donado... Uh -huh. Sus, sus propiedades para que fueran rehabilitadas, puestas en valor, recuperadas, puestas en valor y expuestas. Eh pusoles del pueblo del Che y el vehículo a través del cual se, se conduce es una fundación en la que está la asociación que ha sido el motor uh -huh. y el talento y está el Ayuntamiento del Che que es el sostén eh, jurídico y económico de Pusol por lo tanto eh, Pusol es del pueblo del Che y creo que en eso no hay ninguna duda y que los miembros de la asociación eh, están de acuerdo en que, en que eso uh -huh. sea así aunque tiene que haber una herramienta para Para la gestión y la herramienta uh -huh. es la, la suma del ayuntamiento y la suma de la asociación en torno a esa fundación. Esa fundación irá eh, en el pleno de enero, como usted ha dicho, pero en el pleno de enero también ha, hay más deberes que hacer. Eh, ustedes han firmado un convenio con la Universidad Miguel Hernández y creo que están pendientes ya de resolver esa concesión o los términos en los que ustedes van a ceder el albergue de Altavix que lleva años cerrado y sin ningún atractivo para ninguna empresa. Sí, bueno, recibimos dentro de, de esta herencia negativa que recibimos recibimos eh, una residencia juvenil que representó un considerable esfuerzo inversor, cerrada y sin posibilidades y nosotros bueno primero intentamos buscar entre la iniciativa privada alguna fórmula de gestión, no fue posible y finalmente encontramos llegamos a un acuerdo con la Universidad Miguel Hernández para su gestión. Este es uno de los objetivos para el primer semestre espero que en el primer semestre eh, la titularidad para la gestión y explotación de la residencia juvenil de Altavi ...este en manos de la Universidad Miguel Hernández de Elche y que 2020 sea el año en el que eh, la universidad eh, ponga en servicio, ponga en funcionamiento una infraestructura que yo creo que eh, tendrá un indudable atractivo... Para, para generar una dinámica de atracción y de presencia de jóvenes estudiantes europeos y también de otras ciudades de España en nuestro municipio. Confío en ese acuerdo porque no solo va a ser viable y rentable un edificio público, sino porque indudablemente va a, a generar la atracción, un flujo importante de jóvenes de otras localidades eh, y de otras nacionalidades en España. En no, no queda tiempo para más, alcalde. Eh, su mensaje navideño lo escucharemos mañana, pero sí que me gustaría en esta entrevista eh, que termine diciendo eh, brevemente qué le va a pedir a los Reyes Magos para Elche. Bueno, indudablemente, en primer lugar, quiero felicitar las Navidades, quiero felicitar estas fiestas navideñas a todos los ilicitanos y ilicitanas, desear que tengan una Navidad agradable, feliz, en paz, con la familia, con los amigos, eso es fundamental. Y luego, por otra parte, a los reyes, lo que hay que pedirles para nuestra ciudad es, es empleo, es paz, es prosperidad, es que tengamos un año libre de, de violencia de género y que tengamos un año en el que las cosas en general vayan bien para todos y que la mayoría siga progresando, prosperando y teniendo oportunidades en la ciudad en definitiva, un año de igualdad un año de paz, un año de solidaridad un año de empleo y un año de bienestar para la mayoría Pues ese es el deseo de todos muchas gracias y cerramos ya el programa nuestro programa La Glorieta con los villancicos con un villancico clásico O come, all ye faithful, joyful, and triumphant. oh come ye, O come ye to Bethlehem. Come. adore him oh come let us adore him oh come let us adore him 1.4 Telehelp radio marca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 fiestes let it